Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. En el día de la seguridad vial, la principal referente de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, advirtió ante nuestro cronista de exteriores sobre la desprotección que siguen sufriendo las víctimas. La verdad que las últimas sentencias en la provincia de La Pampa han sido una grande solución. Por suerte tenemos lugares como Bahía Blanca y todo lo demás donde contrapesan, hacen un contra, digamos, un, están, tomando las, están tomando las leyes que nosotros logramos. Eh, se están dando hasta nueve, diez años de prisión efectiva en conductores alcoholizados eh, y también lo que nosotros estamos luchando mucho es por el tema de la ley de víctimas. Con el tema de la pandemia nosotros nos dimos cuenta que en la provincia de La Pampa no solo que no adhirió a la ley de víctimas, sino que no adecuó a su código procesal penal a favor de las víctimas. En el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Jorge Maidana, veterano de guerra de nuestra provincia, marcó en radiocracia las diferencias entre los soldados y los comandantes de la dictadura. Muchos ponen a, a la gesta de Malvinas dentro de la dictadura. ...y nosotros no somos dictaduras, no fuimos dictadores ...nosotros fuimos soldados, tanto como Luis, como yo... ...y cuando digo soldados, te digo todos lo que estuvimos en el frente de batalla... ¿no? ...con grado, sin grado fuimos soldados que fuimos a defender nuestra, nuestra soberanía... ...nuestra bandera, ¿no? La dictadura para mí no, no, no, no, no, la, no, la, eh, no la pongo con la Guerra de Malvinas, nada que ver. En su habitual columna sobre derechos humanos en Radio Kermés... ...Raquel Barabachi recordó la figura de Muruma Lucero... Escritora, docente y una de las fundadoras del movimiento de derechos humanos en la Pampa, quien falleció ayer a los 84 años. Vamos a hacer un, digamos, una conmemoración eh, para nuestra queridísima compañera Muruma Lucero que nos dejó ayer. Nos dejó así, digamos, físicamente porque Muruma ha atravesado la historia de los derechos humanos acá en la Pampa. Y un ser de luz como ella no nos va a dejar nunca, está claro. Eh, Sabes que Muruma fue eh, una de las fundadoras del movimiento Panteano de Derechos Humanos, estuvo eh, activa y presente siempre. Un caso de apremios ilegales por parte de la policía contra un puestero generó indignación en la comunidad de Telén, según describió Cristiana Cunha en el espacio InfoHuella de cada miércoles. Indignación porque eh, uno ve, eh, puede apreciar con estas declaraciones que él hace y la denuncia que hace una, una hazaña de fondo eh, en lo que ha ocurrido. 16 efectivos eh, policiales eh, en un campo eh, atrás de eh, un cazador, eh, en este caso eh, un joven de, una, una persona de, de Telén ya venían sucediendo eh, otros allanamientos similares donde eh, mucha gente, más allá de que no se podía por la cuarentena, mucha gente va a cazar porque es parte de, del sustento económico.